The May remains. Our prints fingerprint prints, and stains, and endeavors To ignore the chains that he walks into his knees While his master in the dark nearby Inspects the hands with brutal eye That have never brushed a lover's thigh But have squeezed the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and brains of cruel machine His lover is not what she seems And she will not leave a note The class of 1998 show The situation tragedy Grand opera slick with Clip Cliffhangers with no hope The water gallery The flooded gallery play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors try to if the show is through. Silent looks and wait the cue with the frozen, of martial smiles At last in 1998 show. The Todd song, No one ever sings. The curfew chorus lying. The comedy divine. The bulging eyes of puppets smiling by the screen. Y buenas, buenas noches a toda la gente Buenas noches y Hoy jueves, buenas noches Y estás, estás sintiendo la radio ¿Qué haces? Qué, qué, ¿Qué estás sintiendo la radio? En vez, de, en vez de hacer, no sé Alguna otra cosa ¿Qué sé yo? Más provechosa, más prestosa O igual ya, que tú consideres Que lo que lo provechoso y, y, y que lo prestoso Y es y entre la radio ¿Eh? y que que no ya sentí una radio cualquiera que ya senté radio cuca ya senté radio cucaracha ya senté la radio el híbrido vieu, la cosa que más llena un suave la noche bueno pues mira que a mí préstame la de dios préstamela de dios oye sí en fin yo lo que yo lo que yo lo que hay oye si estás sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca la radio libre de Ubieu, ¿eh? el el 107.3 de la frecuencia modulada en el www.radiocuca.org eh, o bueno, que sé yo, eso ya a ver, digo lo siempre eso ya si estás sintiéndola en directo pero puedes estar sintiéndola en diferido y, y, y puedes estar sintiendo la Radio Cuca en diferido, puedes estar sintiéndola si, si ya que descargaste el, el podcast este ¿eh? de... El podcast este lo descargaste de archivo de el que yo, donde donde yo guardo los podcasts. oye que yo yo un sitio eh, tengo un da un, un, un jale un jale mental tremendo porque eh, yo pensaba que yo en un sitio que así por en plan filantrópico quería quería he toda la sabiduría de la humanidad, pero después dijome de de alguien que sabe bastante más que yo de todas estas cosas que no no que ya era todo cosa del, del, del gobierno y de la de misma del gobierno de Estados Unidos y fua, yo no sé no sé qué hacer ...que tengo que colgar las cosas ahí tengo que dejar de, de colgales no tengo no tengo claro nada tíos no tengo claro nada no tengo claro nada na en la vida voy a tener claro esto tío. Adiós. bueno supongo que con esta intro ya hay máquinas perfectamente que el programa y este más si estás ahora mismo sintonizando la cuca y máquinas que el programa y yes, este eh, se de todos bienvenidos a Anedonia. Recibí todos el saludo del anedónico miserable que, que soy yo. Un saludo especial, ahora ya mismo, eh, sin esperar más, para Macetu. Buenas noches, Macetu. No falla Macetu, últimamente está aquí todos to los hermanos, cosa que lle... Eh, prestosísima y gracias la de Dios. Además, mira, esta es mana que no tengo yo prisa ninguna, eh, porque mañana no tengo que madrugar... Mm, eh, pues entonces es igual hasta hasta más largo ¿eh? más largo y tú que ya, ya tenía el plan de alargarme porque suponse que iba a, a venir un invitado ¿eh? y ya sabéis que yo cuando tengo invitados en el programa hostia, estoy la de dios ¿eh? espúrrese esto hasta hasta hasta el infinito y más allá ¿eh? que diga el otro pero lo que pasa es que le invitaron a una especie y una pena, y una pena porque, joder, llevamos un año ya sin, sin ningún invitado en la He hecho una falta mi presta préstame tener gente aquí Además, claro, ya me conocéis, ya sabéis cómo y es esto. Yo yo juego el, el, el guión, eh, preparo el guión hasta el detalle, hasta el milisegundo. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer en cada milisegundo. ¿Pit? ¿Eh? ¿Ves? Este bit. ¿Eh? Eso lo tenía yo apuntado en la, la mi escaleta, en el mío guión. Tenía yo apuntado en el milisegundo, a ver cuál es. bueno, ya que, yo que el, el cronómetro este de, de lo que va de programa sale en minutos, no sale en segundos entonces, sé bueno, sale en segundos pero no sale en milisegundos entonces, ¿eh? Y va, a ver, no, no es de segundos tampoco no sale, sale en segundos nomás ¿eh? van 7.50 y ahora 7.51 y ahora 7.53 y 7.54 de esa manera, ¿y como va? entonces, bueno, pues no lo sé Y, bueno, ya sabéis que ye, que ye mentira podrida lo de que lo de que traiga el, el guión preparado ¿eh? y, y, y, y lo tenga que seguir aquí. No, yo no tengo ni puta idea de que va a decir esto hasta que no abro el micrófono ¿Viste? <ríe> de todas maneras, esta noche que, que supongo que a estar aquí el, el, el compañero Raposo, ¿eh? El, El, uno que también fue como yo y es empleado en esto de la radio y productor director locutor la misma y todas estas cosas y es un programa musical que ya sabéis que a mí en general no me gustan los programas musicales eh, cuando por embargo gusta mucho la la música Y en 40, no pasa nada. Eh, pues en 40 yo, ¿viste? El más en 40 del mundo. Y, y el anerónico miserable. Y, y bueno, pues como tal, pues puedo hacer eso, de, de decir que me presta la de Dios la música, eh, y, pero no me gustan los programas musicales. Pásame una cosa parecida, pero pero al revés, con co el cine. No me gusten. No, pero no, ya al revés. Sí me gusta el cine, pero no me gustan lo, los programas de cine. Aunque sí me gusta Pasión de Cine, que el programa de cine para los que no nos gusten los programas de cine. ¿Veis cómo oye la cosa? ¿Ya? Oye, incoherencia absoluta, pero bueno, yo yo soy ese. Yo soy sí yo soy el, el, el incoherente por por antonomasia. Que, por cierto, hablando de, de Pasión de Cine... Y él, el, el último invitado que tuve hasta la fecha, ya más de un año, ya más de un año que, que tuvo por aquí, desde entonces nadie nunca quiere venir a, a hacer el programa conmigo. Una posibilidad, ¿eh? una posibilidad de que, a ver, yo ante los míos munchestares, ¿eh? yo tengo rayas soy, soy anedónico, ¿eh? soy miserable, ¿m? soy fotofóbico, ¿eh? soy hiperacúsico, Olvidósoseme decir que soy también apofénico, que no deja de ser una tara, porque es un problema mental, supongo. Eso de ver relaciones causa efecto, donde no les hay de verdad, pues, pues supongo que puede considerarse como una tara. Soy también paranoico. Eso no lo puse en ningún apellido, pero yo que oído que lle, precisamente por paranoia. Yo prefiero que no se sepa que soy paranoico. Digo que luego sabelo todo el mundo. Soy extremadamente paranoico. y yo digo bueno pues reconozco perfectamente que eso un no deja de ser pues una tara más yo tengo un montón de tares no tengo tares asgalla, eh y muchas otras que, que no cuento porque no son tan vistosas como estas pero bueno pues no dejen de ser también deficiencias ¿eh? hay una de la que de la que bueno pues me parece que no falle ninguna vez pero bueno pues yo tengo una o oh, estoy convencido que la tengo ¿eh? no ni que nadie ni me la diagnosticar me dijera que tenía que tenía eso un poquillo como la anedonia en realidad ver es una cosa que sea que le la a las mangas Padme que sí ¿eh? que sí que tengo anedonia porque uno que lo pasa que que no lo consigue pasar bien con casi nada pues igual ya que ya anedónico ¿no? yo? Pero bueno nadie me lo ha tampoco tengo ningún diagnóstico que diga este y rapa tiene un porcentaje tal de miseria No me, dice, no me dice nadie la miseria que tengo pero yo que soy miserable no me ningún miserable bueno pues la otra tara esa de la que de la que yo vos vos quería hablar y de, de, de bueno pues de tipo sensorial ¿eh? y que yo tengo claramente disminuido respecto a otras personas ¿eh? lo que es el, el sentido del, del olfato ¿eh? el goler el goler yo huelo poco ¿eh? no, no se me da a mí lo de lo de chebrar los olores y estas cosas llevo lo llevo lo mal no me sale no me sale no sal. o sea no me sale a ver que no llega a niveles patológicos ¿eh? porque coño con ese vuelo ¿eh? depende de qué cosas pero bueno no huelo no mucho ya como uno que tiene yo que sé que llevo miope, y con la miopía tampoco pasa nada pon esos gafes ya pero ya que no hay gafes para pa el naso, eh, ...pa goler, no hay gafes... para pa, pa poner las narris y goler mejor... ...hay gafes para poner delante los huellos... ...y ver mejor, pero gafes para... Pa, ¿eh? ...no... ...y entonces pasa una cosa entre eso... ...y lo sinvergüenza que soy... que ...yo que sé, pues pues que... Eh, si, si, ...si hay que... vestir la misma ropa un mes... ...pues pongo la misma ropa un mes, no pasa nada... Eh, y, ...y... ...y si tengo ganas de tirar peos... ...pues los tiro, tampoco no pasa nada... ...no, bueno, no me pasa nada a mí... pero puede ser precisamente que eso falla pues, pues un círculo de protección alrededor mío. Y no digo de protección propia, digo que los demás se protejan de mí. ¿eh? A ver, todo este rollo, es ¿eh? juntar la tara de la falta de color, con eso de que ella tan sin vergüenza y tal, pues es lo mejor que decir que huelo mal. ¿eh? Yo una posibilidad, bueno, pues bastante... Bueno, pues sí, te explicaría muchas cosas, pues esa tendencia que existe a mi persona a permanecer aislado, a que a que pues pues otras personas a lo mejor no me tengan en cuenta, ¿eh? ser eso. Y eso a lo mejor ye una desexplicación, ¿eh? para para no tener ningún programa, ni delante, ni detrás, no tengo ningún programa adelante ni detrás bueno el otro día enteréme que que el mío me Menguero de los Ramos todavía sigue viniendo de vez en cuando lo que pasa que él arranca sobre la medianoche noches y yo para esa hora ya no estoy o sea que bueno pues ya no hay problema ningún eh pero sí sí yo curioso cómo fui cómo fui echando a toda la gente y cómo quedo quedo nomás solo En antes los jueves estaba petado había una cantidad de programas los jueves en, en Radio Cuca que si por la tarde había había programa que si después también hasta el tesoros de la noche y, y ahora todo no versión en fin, llego una cosa curiosa, una cosa curiosa, pero, pero lo mejor puede tener que ver con eso. Claro, a ver, si si el mi sentido del dolor eh, eh, está poco desarrollado pues puede pasar perfectamente que que yo guela mal y no me pescancia Y entonces es claro, la de Mechenta no quiere atar al al ya mío ni delante ni detrás en este caso, porque guela mal, pues pudiera ser, pudiera ser un un motivo un motivo de esos, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor resulta que Nunbine Naide a a a hacer el el programa, visitar a Nesdone, Nunbine Naide ...porque... ...porque... ...no ellos gusta... ...como vuelo... ¿Mm? ...pues podría ser... podría ser guapamente... ¿eh? ...y toca ver... ...también es verdad que, que... ...que yo aunque tuviera... ...un buen sentido del... ...del olfato... ...a mí mismo seguramente... ...no me golería... ...porque... ...el olfato... tiene un, un sentido... ...químico... ...de rápida adaptación... es decir... ...en cuanto llega... ...bueno pues bastante... ...estimulación similar... Eh, va perdiendo sensibilidad para ¿eh? esa estimulación hasta el momento en que la pierdas totalmente. ¿sí? Me bajo la mar, pues un total ya de un bicho muerto y a ver si te adapte... Bueno, me joder, pues supongo que habrá ¿eh? olores extremos. que... Pero bueno, sí que el dolor propio no se, se siente mucho. Porque mira, yo, pese a que en un vuelo demasiado. ¿eh? sí que para determinados tipos de dolores y que, bueno, pues que soy más fino, ¿eh? Curiosamente, curiosamente, soy especialmente fino para los dolores que me desagrade. Lo que pasa que, para raro yo, a mí no me desagraden los dolores que en general se consideren malos dolores. Bueno, a ver si me desagraden, entendámonos muchos de ellos, hay otros que non, ¿eh? Yo que sé, por ejemplo, el, el color acucho. A mí me gusta mala de Dios el color acucho. Sí, hombre, sí, claro, sí. Que, que sí, joder, que yo es verdad. Yo igual acucho, yo, yo estoy a gusto. Sí. Hombre, a ver, también es verdad que. ¡Hombre, María! Metió ese me maría en el, en el chat. Ya tengo el maceto y a maría, ya tengo dos. Pero bueno, también es verdad que como son los. Bueno, también está ta un tal WES 496. Pero siempre hay algún WES por ahí que no dice nada. para mí que sigue siendo el, el policía supongo dice María que mientras no se perfecciona la realidad virtual los olores no son un problema hola guapo ay llámame guapo y ¿Sí? claro no María no me puedo oler porque porque no llega el olor a, a tan a tan a tan yoñe ¿eh? está muy para allá y entonces no llega el, el, lo que llega el arume ¿eh? no llega no llega para allá pero bueno de de todas maneras en lo que yo iba a aportar ahora y es que eh, al fin y al cabo el el olor mira yo es muy curioso yo hay hay dos sentidos lo ¿eh? no, que el el ser humano me que ya falle fale esto alguna vez ya, pero ya sabéis que no hay problema que vuelvo a, vuelvo a contarlo hay dos sentidos en el ser humano que pese a un ser eh, muy sensibles esos humanos sabéis que bueno pues te, de los 9 10 sentidos que, que tenemos es decir, la vista el oído el olfato el gusto el tacto el sinestésico el ahí como el, la propensión no la propensión entiendo me parece que ya es sinestésico y este otro bueno que, igual joder si queréis saberlo miráislo en un, una Wikipedia que seguro que, que vienen los los sentidos que, que tiene el ser humano bueno eso pues que hay dos, hay dos de los de los sentidos que aunque supuestamente no son fundamentales los sentidos fundamentales en, sentido fundamental en el ser humano lleva eh, básicamente a la vista y el más por el que más nos nos guiamos por el que más información nos aporta y eh, del que más en cuenta tenemos esa, esa información y el el oyu, que yo el otro sentido este ya la, la vista ye, ye, y el oyu son los que Los que más nos ayuden a, a guiarnos. Eh, hay otros dos sentidos que, bueno, pues que están ahí, que también aportan información y que también pueden ayudarnos mucho, pues ya no son tan importantes: ...que son la, el oyu, el oyu, no, el OG, importante, joder, el gusto, el gusto y, eh, y el, el olfato, el, el olor. ¿eh? Supuestamente no son eh, muy importantes. Pero precisamente porque a lo mejor pues, bueno, no son eh, la fuente fundamental a través de la que percibimos y catalogamos información. Eh, precisamente por eso a lo mejor la información que está eh, muy bien sellada a, a esos dos sentidos, la, la información que entra en una mo en modalidad sensorial olfativa o, o gustativa, Puede ser capaz de, de afianzarse en la memoria de una manera muy muy fuerte y puede producirse pues, un, un efecto de evocación de la memoria muy importante cuando vuelva a presentarse una, un formato, una, un estímulo sensorial que en el momento eh, codificamos de una manera muy importante. ¿Qué es decir esto? Eh, lo que vemos y lo volvemos a ver... ¿elicítanos un recuerdo? Pues, pues puede ser que sí. ¿eh? Eh, lo que olemos... y lo volvemos a ver... ¿eh? si lo volvemos a goler... ¿elicítanos un recuerdo? Pues hombre, puede ser que sí... puede ser que no. Eh, bueno, y con la vista también, obviamente... puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo muy curioso cómo la... la, la vividez... ¿eh? del recuerdo... Eh, bien muchas veces... La, ...la alta vividez... ...o sea, bien muchas veces vencellada... A, ...a estímulos percibidos... ...a través de estas dos modalidades sensoriales... ...del... ...del dolor... ...y del sabor... Eh, ...seguramente conocéis... ...oísteis hablar de alguna vez... ...del efecto... ...del efecto Magdalena... ...tiene que ser el efecto Magdalena de Proust... ...porque, perdón, qué que estoy poniendo la chaqueta... ...joder, que... ...oye, pese a que ahora en el, en el estudio... Eh, ...de la cuca... Está caliente en general casi siempre. Bueno casi siempre menos esta noche y es la primera y en la primer noche que noto que, que que está fresco aquí y que bueno está muy fresco en acá. Bueno, fresco para pa los que vivimos aquí, que, eh, que dan cero grados y decimos, ¡ay madre, qué frío fai! Digo yo, que por uno que viva en, qué sé yo, en Noruega o en Escandinavia o, o, o en Alaska o en Siberia tal, reirás. Y de ¡ah, cero grados y tienen frío! ¡Ay, ah, sí! Cuando yo voy a la playa y eh, voy en camiseta y tal, joder, hostia, ¡ca un y ca un y dos una piragua! Bueno, pues aquí con cero grados y que fe frío. <risa> y un compañero, hoy por la mañana, el trabajo, entró y decía, me ah, va, es que no hay tanto frío como ayer, que estás un poco mayor. Digo yo, sí, ayer yo de la, de la que llegué, allá en el termómetro, sé sí que hay en acá, y marcaba dos grados, hoy marcaba cuatro. Hoy, joder, el doble de calor hoy. Y el, el rapaz de mano no lo pilló y siguió, y luego dijo, ¡Ah, jodid, es que el doble, jaja. Ja. Bueno, bueno, en fin... coses seguimos con el efecto Madalena de pros ¿eh? porque también hay los que falen del efecto Madalena para hablar de de les de les mulleres ¿eh? entraes en, en carnes y que gusten de la de la ropa asustada, entonces es bueno pues de, digamos que las carnes eh, como que cuelguen pero arriba de la ropa ajustado Y considerenlo, qué curioso, considerenlo eh, un, una cosa fea, una cosa fea, yo, ya ves, yo considero todo lo contrario, a mí, a mí gusta mucho, eh, eso, joder, normal, a ver, a mí en principio soy más bien tirando a heterosexual que otra cosa, y entonces es como, como básicamente heterosexual que soy, bueno, pues gusto de, de las carnes femeninas, digo yo, ¿no?, Entonces, bueno, pues el hecho el de que se, se desparramen, pues me, joder, pues, pues me una suntuosidad tremenda. Que ¿eh? como al que gusta comer, pues yo qué sé, el ¿qué? Pues pues al que gusta comer fruta y gusta ver ¿eh? un frutero rebosante que, que, que caen las manzanas por un yao y, y que cuelgan las uves de, del otro. Bueno, pues a mí, con, con eso de. De las carnes femeninas colgadas, a mí gusta, me resulta mi atractivo, pero bueno, oye, yo que sé, hay gustos para todo, ¿eh? hay gustos pato como uno de los colores que, que hay gustos para todo, ya después seguiré contándoos, pero bueno, que ahora estamos con el efecto Madalena, que no, ya el efecto eh, Madalena, este que vos digo, que a mí me gusta tanto y que otros consideren tan repulsivo, ¿eh? Eh, y el efecto Madalena de Prus, el efecto Madalena de Prus. Lle porque Proust escribió una serie de, de libros que yo no leí, ¿eh? la gente dice que lle una obra maestra, pero bueno, yo eh, no sé por qué sospecho que, que debe ser un poco peñazo, ¿eh? bueno, a, a lo mejor no, a ver, a mí gusta mucho leer, pero tampoco lle que, que los mis gustos literarios sean tan exquisitos como para como pa abordar la lectura de historia del tiempo perdido, ¿eh? lleve la, la obra esa faraónica de, de, de Marcel Proust y que lle um, pues bueno una especie de autobiografía bueno yo por lo que sé de ella más o menos viene a ser pues como una un relato de los de los dos años mozos de la su so, de la su so infancia y, y uno diría bueno pues que ejercicio de de vocación de memoria tal Él, él cuenta no sé si lo cuenta en el propio libro yo una anécdota que porque ya os digo que yo no lo leí entonces no sé si lo cuenta en el propio libro oye una anécdota que que contó aparte el, el, el fecho de cómo él eh, recordó todos aquellos eh, acontecimientos de la de la so de Ñura y de la so mocedad y tal cuenta que, que bueno pues que digo un día pereí ¿Eh? y que se metió en una cafetería y que pidió una magdalena. yo una cosa curiosa, porque esto debe ser en las le, cafeterías de, de otros países, por pues si era francés, pues, ¿eh? y, pero en las pelis yanquis, por ejemplo, también sal. Una cosa curiosa. Aquí en las cafeterías, por lo menos no sé vosotros, eh, aquí en las cafeterías y madalenes yo no me doy cuenta de ver. Home, a lo mejor en alguna que dan desayunos y tal, pues puede ser que les salga No sé, ¿eh? yo en recuerdo que me metí para desayunar había más bien bollería y estas cosas, que si sí, que sí curasanes, que si sí, que sí palmeres, que si sí tal, pero magdalenes, la verdad que no les vi. Ahora, a ver, que no les viera yo no quiere decir nada, ¿eh? No les vi yo, pues eso no quiere decir que, que no les haga. A lo mejor sí si les hay, lo que pasa que no les vi yo porque no mide pasito o porque no me metí nunca en la cafetería adecuada, ¿eh? Puede ser perfectamente una, una cosa de esas. Bueno, la cuestión es que él, él entró en una cafetería y en esa cafetería pues sí que había madalines ¿eh? y entonces como sí que había madalines, él supo, yo sé, ¿sí? pues o tendría fame o entraría en el aguro, o Diría joder, estoy con una fortuna de mi madre, pero comerse comer esa madalina. Yo qué sé, no tengo ni puta idea. No me lo preguntes, que no lo sé. Joder, bueno, pues la historia es que pidió una madalina. No sé si la molló en café o en leche o la tomó sola. No tengo ni puta idea tampoco. Y hay historia del tiempo perdido que, que lo mejor sal, salí o hay algún ensayo sobre Proust que seguro que cuenten la, la historia y seguro que si por internet en, en, pones lo de efecto magdalena de Proust pues también, también os cuentan la, la anécdota mejor que, que la estoy contando yo yo cuento la pasión del paso yo no me, eh, no me esperéis ya os digo, no, siempre que no esperéis información fidedigna No esperéis que el anedónico un miserable vos dé una, una información fidedigna porque no hay el caso. ¿eh? De aquí nunca vais a sacar nada nada limpio. ¿eh? Vale, quedó claro, ¿no? Que vaya auto, autoestima de tener yo, pero, pero igual, igual. A lo que sabemos. Pues la historia es que él entró a la cafetería aquella que tenía magdalenes pidió una magdalena no sé el motivo porque dio las ganas de pedir la magdalena no hay por qué tirar más allá porque tampoco es pertinente para el tema del que del que quiero yo hablar pues bueno pidió la magdalena mordió la no sé si con leche si sola me da lo mismo con café o qué sé yo voy en cerveza me da me igual también y el caso es que cuando mordió esa magdalena y notó ese estímulo sensorial en una modalidad gustativa pues entonces, de repente, empezó a evocar todos aquellos recuerdos, porque resultó que aquella magdalena supo exactamente igual ¿eh? que, que las magdalenes que comía de niño, que facían, no me acuerdo si era la su so tía, la so abuela so o quién, ¿Mm? supo exactamente igual, y entonces esa estimulación sensorial sirvió ¿Mm? eh, de evocación, pues ¿eh? el estímulo para la redundancia, para pa, pa evocar todo aquello, el disparador, ¿eh? el disparador para pa evocar todos aquellos recuerdos. Eh, seguro que vosotros, los que estáis sintiendo esto ahora mismo, eh, seguro que si vosotros pensáis, también, también recordáis de algún momento en el que un, un olor o un sabor determinado de repente disparó eh, unos recuerdos muy... Muy, muy vívidos, ¿eh? Muy, muy, muy, muy vívidos. Eh, estos dos, estos dos eh, sentidos son capaces de, capaces de hacer esas cosas. ¿eh? Y todo este cuanto que vos conté, que si les Madalénes, que si tal, que si los estímulos, los modelos sensoriales, los disparadores, venían para deciros que, que igual eh, ese fecho de que a mí me, me preste tanto... el olor a el olor a cuchu eh, seguro que lo entendéis perfectamente eh, no tiene que ver con con las propiedades organolépticas del, del cucho en sí mismo eh, con, el, con el sol olor en sí si eh, si evoca pues pues un olor de, de algo seguro de algo que hay que evitar eh, porque bueno al fin y al cabo los gustos y no gustos de tal pues son un resultado de la de la evolución eh. de determinados olores hay que afuxir y otros determinados hay que acercarse ¿Mm? en este caso lo que ocurre ya que seguramente mm, por evolución pues fácil y eh, que se evite pues pues la mierda de otro animal que al fin y al cabo el cucho deja de ser mierda de vaca ver, vale, sí, puede haber cucho de bella, puede haber cucho de gocho puede haber cucho de pita, vale, pero así en general digamos que Eh, cuando hablamos de, del cucho, hablamos de, del cucho de vaca, ¿eh? básicamente. Y me imagino que sería normal que evolutivamente, ¿m? pues tendremos a separarnos de, del cucho de, de vaca, de la mierda de vaca y de, de cualquier otro animal, porque bueno, pues no deja de ser una, una fuente de, de infecciones, de, de, de viruses, de, de tal. Entonces, lo normal sería que te que te de ello. ¿Sabéis lo que pasa? Eh, que una cosa allí, eh, una gran diferencia que tenemos los, los seres humanos respecto a otros de los, de los múltiples organismos que, que pueblen el planeta, ya que nosotros precisamente como nacemos más, más, más burros, eh, nacemos más en blanco, un bebé humano pues debe ser uno de los bichos que naz más... más más limitado del, del planeta hay donde animales que ya nacen y desde el momento que la cría deja el ¿eh? el el fañacuetu de la ma, pues ya ya bueno, pues ya hay un individuo perfectamente capaz y desde ahí bueno pues hasta hasta nosotros un montón de un montón de un montón de situaciones me acuerdo más ahora mismo de la de la anécdota ...de estar un día en casa de los... ...los míos vuelos paternos... ¿eh? ...que tenían... ...muchos animales y tal... ...y de llegarnos un vecín... ...y decirnos... ...oye... ...está pariendo vos la burra que... ...que tenéis ahí en el prado de allá abajo y tal... ...me la mar... ...salimos para allá corriendo... ...hostia, no sé lo que tardamos... ¿eh? ...el paisano ponte que echara ...diez minutos en llegar... ...a, a la nuestra casa... Y nosotros, como íbamos corriendo, lo que tardó mejor mijo, lo que hacía falta para pa asistir el, el parto a la, a la burra, lo, lo que tardamos, yo os digo, igual cinco minutos, otros 10 15 20 minutos como mucho estar allí. ¿eh? Y cuando la vio este paisano estaba empezando a parir. Llegamos para allá, cago en la mar, y estaba el potrín corriendo por, por el prau. ¿eh? tal el, el potrín corriendo por el prau. <risa> ya se encargara la, la más de, de amordiscos eh, cortar el cordón el cordón umbilical y, y, y el potre ya se levantara ya estaba, ya estaba corriendo y eso que no deja de ser un mamífero superior que ya bueno pues eh, todos los mamíferos superiores nacemos en una situación de dependencia, de mucha mayor dependencia de, por ejemplo Eh, la que nace un reptil un reptil, ¿eh? reptil cualquiera cuando rompe el cuando rompe el huevo ¿eh? y sin embargo ya estaba él corriendo claro eso ¿En, en un individuo en una cría de, de, de humano pues, pues como que no eh como que no claro nacemos nacemos muy ese yo no es su gran poder ¿eh? el que nazcamos eh, tan en tan en blanco, con tanto espacio vacío, ¿eh? que no seamos capaces de prácticamente nada cuando nacemos. Nacemos con un puñado de. ¿eh? De, de reflejos. Y gracias un puñado, un puñado que tampoco, tampoco nos valen para gran cosa, porque, bueno, pues el reflejo de a las ramas y caes. Bueno, pues cuando, ¿eh? cuando de algún antepasado de, de nosotros vive en el rames, bueno, pues podría tener sentido, pero ahora como que no un para no pa gran cosa, ¿no? No, no, nacemos ahí con esa, esa tábula casi rasa, ¿eh? esa tábula casi rasa, todas esas conexiones neuronales que tienen inda que... que facesen cuando nacemos y a lo mejor precisamente por eso a lo mejor no yo diría que casi seguro que precisamente precisamente por esa razón eh, somos capaces de de, de pasar de, de, de cosas que supuestamente la evolución hizo que fueran asina en este caso de no necesariamente a lo mejor el, el ser humano refuga pues esos olores que eh, Que, ...que recuerden que evolutivamente a lo mejor eh, ya era recomendable, ¿eh? y era recomendable fugir de ellos... ...y sobrevivieron y se reproducieron precisamente los individuos que desarrollaron esa, esa versión, ese color. Nosotros no, nosotros podemos podemos eh, meter un montón de cosas, un montón de, de anexos que nos dicen... ...bueno, sí, esto seguramente no es bueno para comer, pero, pero implica muchas otras cosas... Quiero decir con toda esta historia que eh, el olor acucho para mí lleva asociado otras cosas. Lleva asociado el, el placer de, de pisar la hierba, de, de, de sentir musillos de, de vaca, de estar ¿eh? de en un sitio que, en el que quiero estar. ¿eh? Dice Macetu: Desconocía por completo que la yegua corta con los dientes el cordón umbilical del potro. Eh, eh, bueno, Macetu, reconozco que eso que eso inventé el uso con la marcha. La verdad es que yo tampoco tampoco no lo sé. Ya os alberto siempre con no una experiencia y información fidedigna de, de mí. No, no sé la verdad si los corto o si cae. A ver, yo la, la mi vida de, de ganadero. pues fue cuando yo era muy muy pequeñín y entonces pues no llegué a no llegué a aprender dáseme muy bien guillar las vaques, ¿eh? eso eso darseme muy bien ¿eh? si pega ellos con el palo ponenme muy malos que ellos pegan fue falta pegar a la vaca para que para guillarla porque a mí y llevo muy muy bien con ellos ¿eh? pero pero la la verdad que, que eso inventelo eso no, no, no sabía, lo sabía no luciendo lo bueno no se me puede acusar de, de no de por lo menos no un non no un siempre bien claro del tema, eh, que que vos fiéis de casi nada de lo que yo digo, de casi nada, no. A ver, de lo que yo digo, la la mitad seguramente normalmente mentira, ¿eh? Y y de la otra mitad pues pues igual el 50% no un ye verdad. Qué sé yo, una una cosa, una cosa, pero mira, oye, puede ser una zeca este comentario que me que me faes para que para que mire yo a ver cómo como la, la, la potra corta el, el cordón umbilical o si cae solo? O como llega como la pesca? Mira, no lo pensará nunca. Manda huevos, no, no pensará nunca en, el, en la cuestión. Eh, pues mira, voy a ponerme a ello. Porque en el ser humano, ¿cómo llega la cosa? Los, los médicos, los médicos córtenlo, ¿no? Claro, pero si pares y no hay médico, Ahí mira, yo una cosa muy interesante. Voy a investigarla, voy a investigarla. Seguro que seguro que todos estos que, que poner en el parto en casa y tal, seguro que lo saben. Tengo yo una amiga que no parió en casa porque puso por ese mal que tuvieron que llevar al hospital, pero ya ahí preguntaré yo a ver cómo oye la historia esta del, del cordón, del cordón umbilical, que me parece una, una cosa realmente, realmente interesante. Sí, joder, no oye, coño, parece interesante, porque lleva una cosa como tantas otras, que va a llegar un momento, a ver los que pensamos como yo. Que, que no llegamos a vivir antes de ver el, el colapso de la civilización, pues tenemos claro que si sobrevivimos pues no va a quedar otro que volver a saber hacer cosas que, que ahora ya nadie no sabe. Yo por ejemplo, mira, no sé, no sé eso. No sé cómo rompe el, el cordón umbilical para que, pa que no sé claro, porque si lo rompes sin más, desangrarse también, empezará a, a sangrar. No lo sé, mira, una, una cosa importante. Hostia, gracias, Macetu. Mira tú, ¿por dónde me, me salió aquí? Joder. ¿Eh? Sí. Pero bueno, eh, eh, ahora mismo estaba. estaba comentando otra cosa. Estaba sí, comentando lo del. lo del potru y, y. y el parir de los animales. Y. Y era sobre todo por el fecho ese de que el. ...de que el potrín ya cuando salía... ...ya estaba en perfectas condiciones para pa echar a correr... Eh, ...para echar, pa echar a correr... ...y ahí era un organismo, pues bueno, autónomo no... ...porque necesita la soma... ...pero bueno, con mucha más autonomía... ...de la que tiene un, una cría humana al, al nacer... ...y precisamente por el fecho de que esa cría humana al nacer... sea tan vacía, eh, no sepa hacer nada... la posibilidad de aprender muchas cosas que se guiarán nada más por bueno por el aprendizaje filogenético digamos por por la, por la evolución pues entonces es un que dice ay, a ver a ver espera que, que me comento algo más ay, ay, ay, ay, ay, ay tengo que coger el ratón joder a ver tengo que coger el ratón tengo que ponerlo aquí Yo creo que la yegua no debe tener esa capacidad, dice Macetu. Supongo que romperá solo. Eh, eh, si el parto es en el prado, si es con presencia de una persona, pues lo cortará. No sé. La verdad que no sé tampoco, joder, pero... Mira, levantásteme me, picaste más la curiosidad. Quiero enterarme de como coño se fai, Bueno, el primero de los dos que se entere, yo ves qué bien que lo que lo cuente, vale. Para, fuerte deberes. Nunca pongo yo deberes a la miocienticia. A la, a enterarse, a preguntar por ahí. Yo también, ello también, yo también voy a enterarme y a preguntar por ahí. Ya verá ver a qué conclusión a qué conclusión llegamos los dos, ¿eh? De momento sigo hablando del tema de, de los de los olores que, que decía que decía yo eso de que precisamente como nacemos en sin en sin esa coraza ¿eh? en sin esa coraza del, del aprendizaje evolutivo ¿eh? de la de la filogenia pues entonces podemos desarrollar pues por ejemplo gusto ¿eh? por estímulos que en principio viene a generar disgusto el olor a mierda de vaca en principio supongo que será un olor desagradable para cualquier especie para cualquier individuo procedente de una especie que evolucionó entre otras cosas por apartarse de la mierda en bueno en su medida la mierda también puede hacer falta pero bueno de normal pues pues no unye una cosa para rimarse demasiado Y eh, ocurre que eso en nosotros no. Y para mí la mierda de vaca, eh, la mierda de vaca esta amestada con, con, con cama del ganado, con, con hierba, medio de desfecha, tal, pues lo que diríamos al cucho, eh, pues el, el cucho para mí lleva lle una maravilla, porque yo lo que tengo asociado al cucho, al, al olor a cucho, eh, a ese color supuestamente desagradable que a mí me gusta tanto, yo lo que tengo asociado a eso, y es un mundo que me encanta, un mundo que está morriendo, que pero bueno, que para mí es una verdadera, es una verdadera pasada, ¿eh? y que es un mundo rural, ¿eh? que vale, que, que sí, que yo a lo mejor tengo una visión romántica, bucólica, por supuesto que sí, ¿eh? yo conocí luz de, de básicamente de y de Entonces claro, pues para mí todo aquello que para mi abuelo seguro que hicieron trabajos de la de Dios, para mí levantamos a las 6 de la mañana para pasar corriendo la cuatro, mientras son mi abuelo cataba las vaques, para mí eso era un show, Y era un placer. Seguramente, levantarse todos los días a las seis de la mañana para catales vaques, pues no ye no ye tan prestoso porque lo porque lo tienen que hacer, pero para mí, para mí era, para mí era un Un fuego y un, y un placer enorme, pues guiarles vaques al, al prado en el que en el que tenían que, que quedar paciendo. También se oyó una gozada. Para mí, era una gozada ir a, a, a echar comida a los gochos y, y, y bueno, de ir a coger los huevos al gallinón un tanto porque tenía miedo del pitu <ríe> que, que podía picarme. ¿eh? Una vez pegó yo un escobazo, pasé pasélo yo porque él, porque, bueno, yo lloraba mogollón, yo pasé un miedo aquel día cuando vi al pito, no me os conté el día que el pito entró en casa, bajó con la Marta, yo en a casa, y de repente salgo al pasillo y veo al pito en el pasillo, me cago en la ley, hostia. yo muerto bien lo primero que tal que yo un escoba, me empecé a pegar yo esco a cerrar por el pito por el pito que bueno dejélo bastante maltratado luego morrió morrió al poco tiempo supongo que que a consecuencia de de los golpes no pero bueno oye yo tenía un miedo terrible joder imagínate yo yo tenía pánico al al eh? Y ya no me metí al, al gallinero porque el pito aquel picaba y, y bueno, y joder, pues en casa, que llevo una casa, tío, que llevo un entorno seguro y tal, ¿eh? sales al pasillo y ves entrar al pito. Joder, no, pues yo eso llevo muy mal, no eso no me prestó, no me prestó no nada. Ay, y no estoy orgulloso de haber pegado al pito, joder, probé pito, ¿qué, qué culpa tenía, pero bueno, oye, en fin. Bueno, que las cosas son así. ¿na? que de lo que estábamos hablando y de, y de que no necesariamente los colores, eh, eh, bueno, pues, signifiquen para nosotros lo que na en naturaleza debiera significar. Eh, a mí gusta el color acuchu, porque, joder, no sé, el color acuchu, pues recuérdame todo ese mundo, elicítame igual que el sabor de la magdalena y elicitó a a Prus, Eh, todos los recuerdos de las vivencias de la niñura y de la mocedad... pues a mí el dolor del, del cuchu pues evócame, eso supongo también él también un montón de un montón de recuerdos yo en cuanto a, Golo, a, a cuchu a lo mayor recuerdo no acuerdo exactamente de aquellas situaciones pero sí de, de ese mundo de esa de esa dimensión que que tanto me gusta ¿eh? Y, y, y lo de que también, ¿eh? también eso en el su momento dije que si me gustaba el golpear a Cucho y era entre otras cosas, porque ya era raro, ¿eh? y era raro, y eso es raro con muchas cosas. Y ahí pues todos los golpes, pues está pues, visto que también. Eh, porque mira, a mí gusta más el golpear a Cucho, ¿verdad? me, que, que iba pues, a hacer, me mucho. Pero yo que disgusta menos normalmente eh, los golpes a Colonia. Sí, joder, si ya veis, al revés. Supongo que esos son colores agradables y que por eso la sienta hecha colonia. Bueno, pues a mí no me gusten. Bueno, no me gusten. Hay los que sí, pero muy pocos. ¿eh? Hay los que sí, si son muy suavinos, muy leves, ¿eh? y de esto que casi no lo percibes. Y, y si y, y curiosamente, si huelen a, a otra cosa que no sea, pues eso, un colonia, perfume y tal. A mí me gusta, por ejemplo, un, uno que usa la, la mioma. ¿eh? Y que huele curiosamente cuando a mí no me gusta el tabaco, eh, huele el tabaco de pipa. También es verdad que tiene un, un olor diferente del tabaco, otro tipo de tabaco, de jarrelos, o no digamos de puros, de, de cómo huele el, el tabaco de el tabaco de pipa, el tabaco en pipa, tiene un olor tiene un olor muy distinto y puede ser incluso agradable. Bueno, pues este en concreto y agradabilísimo Yo huele muy poco, ¿eh? yo huele muy poco y en casi no me pescancio lamentables veces que lo lleva. Pero cuando me viene un ramalazo de dolor, digo, oye, joder, qué bien huele la mioma. Claro, también puse la aprendizaje, sí que decía, claro, como, como no me va a goler bien la, la mioma. ¿eh? No tendría mucho mucho sentido que, que no me olera bien la, la mioma. No, pues para él habría algo ahí, si con la lista... Eh, un un pseudocientífico un pseudo de eso corté por siempre que la, el, el psicoanálisis es tan pseudociencia como como la lectura de Descartes. Eh, que si vos gusta, eh, ch, cuidadín, eh, que no soy yo aquí quien. Yo no estoy haciendo juicio de valor, estoy haciendo juicio de fecho. Eh. Y una un pseudociencia porque no no ciencia, ya está. No, no, me meto, no me meto más. No es como se dice, no es no ahí. Cómo sé repetir, pero, pero en fin, ¿no? bueno, pues, es, no me acuerdo ahora mismo, pero no es repetible. ¿eh? No, es, no es repetible, no replicable, eso. Eh, no es replicable, los otros argumentos son son circulares en muchas ocasiones, eh, no especifica la circunstancia en la que sería, no es falsable, porque no especifica la circunstancia en la que sería falso un razonamiento, etcétera. Que ya os digo que eso no es un mejor ni, ni peor necesariamente. Para ¿Eh? mí Y mejor les, les ciencias, pero pues, las otras también son fuentes de conocimiento de otra manera. Hombre, sea, está en concreto Y casi de desconocimiento, pero bueno, también tuvo muchos aportes muy muy importantes y muy interesantes. Bueno, acabó el tema. Todo esto para decir que seguramente con un psicoanalista sea, diría que eh, es igual que igual mala. Huelma el lama, pues, pues de algún tipo de de problema, de problema, bueno, pues sí, mental, psicológico, tiene que tiene que tener. un ¿no? ye, ay, estoy, no, tengo tengo todavía mucha más llavia para para seguir con el tema, pero apetece poner un cantarín. Vamos a ver lo que pasa que debiera tener. hoy voy a intentar ponerlo de, de los que de los que tengo yo para aquí no voy a no voy a buscar no voy a buscar en internet pero a ver tiene que ser un, un poco largo, porque joder, pues tengo yo ganas de ¿eh? tengo yo ganas, no, aquí no yo tampoco que tengo yo ganas de descansar un pedazo sintiendo un cantar si no me hubiera dejado tirado el, el raposo pues seguramente él, él sabe mucho de cantares y, y podríamos poner de alguno no Y tú que a lo mejor tampoco porque a ver, no aquí tampoco y yeah. joder pues se supone que tenía por aquí ¿eh? una carpeta que tenía un montón de cantarinos. pero es mentira no la tengo bueno pues entonces tendré que poner otra cosa que pondré a ver a ver aquí lo que tengo ay espera espera espera si voy un poco más atrás tu vía ah, ya quita la ...la carpetona que a mí me prestaba... ...entonces en esta carpetona... ...que a mí me prestaba... ...a ver si tengo un... ...un cantarín que tengo yo interés en poner... Eh, ahí, ...ahí no me digas... Ah, sí, sí, Venga. Un, ...y un cantar que mira ahí. ...oye mira curiosamente... ...hostia lo que lleve tener esta labia eh... <risa> la ley... y a lo mejor a parar... ...pero no puedo parar... ...porque eh, al corte me doy otra cosa... Eh, ...otra modalidad sensorial... que, bueno, pues a ser bastante utilizada, no deja de ser poco, porque, bueno, pues decía que la vista aporta nos más o menos, ¿eh? bueno, no sé qué se medirlo pero bueno, dicen que, que nos aporta el 90% de la información que viene por la vista, que es visual. ¿sí? Y que del otro 10% que queda, la grandísima mayoría, y auditivo, y luego la, la información de, de otras modalidades. Bueno, pues el, el canal auditivo, La estimulación en formato auditivo, pues también, también, también muy, muy, muy dada a elicitar, a, a Seguramente que vosotros tenéis ejemplos de, de de repente sonar un cantar y que vos y que vos recuerde a, a, un, a un momento preciso, a que sí, ¿Eh? pues bueno, se quiere Les pareyes tengan un cantar, suele ser porque yo recuerdo un momento que pasaron los dos juntos. Normalmente al, alentamos de, de, la, de la relación emocional cuando eh, cuando yo mucho más, mucho más intensa. Pues, estas cosas. Bueno, pues yo que estaba ahora falando de, de, de cómo el dolor cucho me licitaba, pues bueno, a mí esa. esas vivencias románticas de cuando yo era niño y iba a pasar unos días con los mis hermanos paternos que, eh, que que tenían animales y, y que escuchaban y estas cosas entre otras muchas cosas eh, bueno pues también eh, iba muchas veces eh, iba muchas veces a a pasarnos desde allí un, un primo no sé exactamente de verdad cuál sea la cuál la, la, la relación del parentesco que tengo con él pero bueno Primo, papi, vale, vale lo de primo. Y, y, y era, una, era un, un rapaz muy, muy curioso, ¿no? Eh, porque, porque era un cuaje, yo estoy hablando, es igual que de cuando yo tenía seis años, él ya era mayor que yo, igual tenía ocho, y ya escuchaba heavy. Quiero ¿eh? eh, recordar la anécdota de que nació en el váter, de que la madre lo cagó, Eh, Tenían no sé qué deficiencia, de faltaban y no sé qué músculos del, eh, del chumino. Y entonces nos enteraba de los dolores de parto, y fue a mexer y cagó al fiu eh, nació en el bata. No sé si hay eh, un recuerdo que yo inventé o que lo sentí de alguna vez, pero bueno, podría ser una explicación muy buena para que un guaje de 8 de años ya, ya fuera heavy. Eh. seguramente hay otras explicaciones mucho más mucho más plausibles pero para mí no me, no me disgusta y al cuarto me al cuarto más de una vez ¿eh? que bueno pues que estaba yo allí pasando no me acuerdo si un fin de semana así que y, y fueron a, fueron a buscarme los los míos otros vuelos ¿eh? con los que vivía por pues, llevarme para casa los vuelos maternos con los que viví siempre Y fue con ellos el, el mi tío, el mi tío y mayor que yo. Pues si yo tenía ocho años, el, no sé cuánto nos llevamos exactamente. Pues ponte que tuviera veinte, qué sé yo. ¿eh? O, no, menos, menos, que digo yo, no, no tenía tantos. Bueno, no lo sé, me da dámelo, da un poco igual, ¿eh? dame un poco igual. El caso y que cuando me una de Deep Purple, ahí posada en la... en la mesa de la cocina de, de, de la casa de los miguelos, dicho, hostia, y está cinta? ¿De quién ya está cinta? Y el guaje que le dice, mira, tuya, sí, ¿qué pasa? Ajustéme mucho. Tal. Bueno, eh, que así la cosa. Luego al cuervo me da el contando. Y, ah, un, día", a un a un amigo, ¿eh? Luego ya cuando volvimos, joder, que el guaje es y... cago en la mar, pero un guaja de nada, tío, de 8 o diez años y, y tenía ahí una cinta de disparo le mi madre, mira tú. Y, y, y bueno, pues eso me, me licita este este cantarín. Curi curiosamente me licita también otra cosa, ya que estoy en plan, de, en plan aquí de ¿eh? falante, pues voy a suéltalo, suéltalo también. Eh, yo cantar, Que pese a que bueno, pues, está catalogado por los que saben de estas cosas como uno de los mejores cantares de la historia del rock, ¿eh? bueno, pues yo nunca he prestado especial atención. Ya, ya os conté más veces que yo fui, en ¿eh? los años mozos, fui bastante talibán para la música. Punk, ska, y bueno, un poquitín de hardcore para punk. Y un poquito si acaso, no sé, de rock duro Pero pero bueno, no sé, no sé Que sería ese más punkarrero, ¿eh? Bueno, pues eso Ahora, por fortuna ya no, ¿eh? Por fortuna ya no Y por fortuna este cantar, encántame Pero yo cuido que, que el momento en el que En el que este cantar ¿eh? Me, me quedó ya grabado fue, fue en una situación que recuerdo perfectamente ¿Eh? puedo recordar perfectamente y por eso voy y narramosla, voy y contamos la situación porque, porque la, la, la recuerdo perfectamente. Pues resulta que, que sabéis, porque ya pues lo conté más veces y además como, como normalmente los que sentís esto sois bastante eh, cucadictos, eh, eh, también lo conocéis seguramente a través de, de otras fuentes, pues eh, todos los amateos, eh, todos los amateos, Eh, la la radio la gente de la radio colaboramos con un con uno de los chiquillitos que se ponen que se ponen en eh, acá con el pinófolija y bueno pues y una colaboración desinteresada por supuesto por la que nosotros no cobramos bueno desinteresada hay un decir porque nosotros no cobramos nada por trabajar pero de las perras que se sacan en el chinguito, pues, pues, valen para pa mantener todo toda esta infraestructura, oye, que, que lleva muchas perras, entre, entre pagar la, la electricidad, eh, pagar el alquiler, pues, los equipos, el hosting y el demás, pues, pues, lleva unas perras que hay que sacarles de, de algún sitio, ¿eh? Y, y bueno, pues la gente que hacemos esto, pues igual no tenemos eh, capacidad económica o bondo para por nosotros mismos mantenerlo ¿no? Entonces es, bueno, pues trabajamos ahí. y sacamos de esa manera un esperres, ¿eh?, para pa gastarles en, en todos estos cosuques que nos que hacen falta. Bueno, pues la cuestión es que, pues, para agradecer un poquillín ese, ese esfuerzo que hacemos, que eh, pues, después, un, un mes después o por ahí, entre todos, eh, celebramos, pues, una, una gran despicha ¿eh?, una gran despicha con un montón de comida, ¿eh?, que si chorizos criollos, que si tortilla, que si que si casadilla, que si fritos de, de bacalao, que si bueno y, y el plato estrella que ye, el centollo. ¿eh? Al que gusta el marisco, a mí me gusta el marisco, reconozco, y mira, cada vez, yo antes era muy reacio a comer marisco, básicamente, porque yo, eso de tener que pelearme con la comida para poderla comer, llevaba un mal, eso de tener que andar ahí peleando, cascando y tal, para comer una miseria, porque ya hay miseria, hay que reconocer que es una miseria que está muy rica, ¿eh? Pero bueno, últimamente ya voy poniéndome a ello, y ya digo, mira, desea de ser, ponete, igual que deja de ser talibán para la música, ¿Eh? y ahora siento, siento lo que haga falta, también dejé de, de, de ser talibán para pa el marisco, y que si hay que comer marisco, pues como marisco, y pásalo como Dios. Bueno, la historia es que um, hubo un año, ahora ya, eh, bueno, pues después de la, de la cena siempre tenemos una sesión musical y baile y tal, y ya de un tiempo esta parte, pues nada, sencillamente pincha un, un DJ, ¿eh? alguien de, de la cuca o de radio crash que también colaboran en el del, del chiringües y también van a también van a la cenorra pues bueno pues música allí pincha y tal y bailamos pero antes ¿eh? de la que de la que yo empecé a, a ir pues lo que había ya era un, un grupo musical una agrupación musical Eh, que ya eran los que tocaban, eh, los que hacían los que la música y el acompañamiento musical de, de, de lo que ya era el baile, la, la sobremesa, digamos. Pues, la, la so, ¿Se sobremesas, sobremesa, que se lleve la noche? Bueno, no lo sé, pero bueno, sí. Vosotros pues entendéis, me sabéis de sobra lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues eso. Y pues hubo un año que. ...se contrató, cada año se contrataba un grupo diferente... ...y hubo un año que se contrató a un grupo... ...que, que tocaba básicamente versiones de éxitos del... ...del pop rock en castellano... ...cosa que, bueno, pues que nos pareció muy afallida... ...que se podía pasar bien... ...que era su error... ...un enorme error... ...porque los rapazos aquellos... eran unos tristes... ...o sea... si, si, si querías matar la fiesta ya era lo mejor que podías hacer porque aparte de que tocaban cantarinos que no llegan muy animados pescanceamos, estábamos sentados el, el trabajador y yo al sentados porque aquello no llegan para pa, levantarse para pagar botes nada y un momento que dicho él y, pero, pero si esta canción tocanla todavía más despacio de, de lo que llegue de, realmente el original Y sí, sí, era verdad, porque yo, yo también a veces me pescancé, me digo, persiste cantar a mi gusto, me ha animado, pero no sé, siento lo tristón cuando lo toca esta gente Bueno, pues efectivamente estaba tristón, estaba muy tristón. Y la cuestión es que, eh, bueno, en el sitio en el que solemos solemos hacer el, el evento, la espicha, la, la, la cena, la cenorra, pues normalmente, mmm, bueno, normalmente no, tiene varias varias salas salas muy grandes donde donde organizan les speeches para diferente para diferente gente bueno pues na sala de al de la Nuesa había otro evento que era una una boda pero no me acuerdo muy bien no me falle caso. sé que en cuenta de de la típica orquesta de bodorrio tocando pasodobles y cumbias pues estos eh, tenían nada menos que, que a Rafa Kass, ¿eh? para que no lo conozca, bueno pues Rafa Kass y un, un rockero, un guitarrista, ¿eh? Eh, bueno, pues bastante famoso un historia esto con unos ilegales y, y en alguna cosa más supongo, pero bueno, yo sé que tocó unos ilegales. <risa> Para mí eh y abonda, y abondo, abondo, eh, pasaporte, no, pasaporte no, carta de presentación, eso. Bueno pues la cuestión y que estaba él tocando allí joder claro pues, así es que poco a poco de gente de la ¿eh? de la, de la espicha del del pinón nos arrimando para la otra espicha ¿m? porque porque joder prestaba pues, la de Dios sentido tocar eh, de fecho tocó este cantar que, que voy a poner yo lo que me acuerdo es que tocó este cantar y, y al revés que la nuestra que, que tocaba en la nuestra orquesta tocaba Tobía, Má, más lento y más triste que el original, en este caso tocaba la Tobía más rápido, más animada y más pestosa que el original. Y aprovecho también para recordar ¿eh? una, una imagen que vi allí y, y que me prestó la de Dios. Yo soy un rapaz, aquí donde me veis, ¿eh? pese a todo lo que pueda decir otras veces, soy muy enamoradizo. ¿eh? Yo yo enamoro, me, soy muy enamoradizo porque enamoro con mucha facilidad. Y, y y la misma facilidad con la que me desenamoro, eh. Puede ser una cuestión de de minutos. <risa> no, que no es necesario, joder, que ya, ya sina, ¿eh? Llega a enamorarme de, de todo, sí. Llega a enamorarme de imágenes, de, de, de vielles, Sí, sí. estamos enamorados de, de, de vieyes tan increíblemente encantadores. No confundas esto del del amor. ¿Eh? con ningún con ninguna pretensión física sexual o demás no no oye una cosa es diferente ¿eh? una cosa diferente pasa soy más bien bastante bastante pasota ¿eh? no, no, soy, soy un poco soy un poco sexual pero pero soy muy enamoradizo oye pues enamoréme ¿eh? de una figura reconozco que, que aquí igual sí que había cierto ¿eh? componente de excitación sexual ¿eh? porque bueno pues ir una figura de inversora y era una, una rapacina ¿eh? mm, vestida de fiesta eh, acuérdate que con un con un vestido negro curtio de fiesta pero curtio ¿eh? Eh, uno, unos unos taconazas de la de mi madre ¿eh? Eh, con, un, con una montera picona <ríe> y mientras con un vaso sujetaba el el, el el cacharro el vaso de cacharro Con el, con el otro venga a marcar el ritmo, menear la grela, ¿eh? con la montera pica una puesta y tal, mirando la grela mientras, mientras, sentía, mientras sentía a, a, a Rafa tocar vamos, una verdadera, una verdadera pasada por cierto, una gente no sé ni quién quiere ni cómo se llama ni nada, pero yeren una gente prestosísimo que en cuanto nos vio en la puerta del salón eh, sintiendo a rafacas nos dice ¡joño, pase para acá! ¡joder! que, eh, que esto lle pa para disfrutarlo todos y, y tal, y no sé qué y estaba rafacás pues tocando esto Sigue sintiendo Radio Cuca. Sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada. O quizás sigas sintiendo Radio rdiocuca.r Y se llena modalidad que sí a lo que puedo estar absolutamente seguro. Y tú también, ¿eh? pese a que yo nunca te doy información fidedigna, eh, que ahora mismo estás sintiendo Radio Cucaracha. Que ahora mismo en Radio Cucaracha está sonando Anedonia. Está sonando anedonia, está hablando la anedonica miserable. Oye, prestamos este, este cantar. <ríe> eh, seguro que se sí, jode. Bueno, tenéis que perdonar por ese salto en el volumen eh, eh, que, que salió ahí, que alentamos, pero yo que sonaba muy vecino Y decía igual si subo un poco la ganancia esta, me cago en espero. oye subirle nada más un 7% pero me cago en la mar, ya viste el, el pedazo, el pedazo salto que, que pegó. Oye, ya que estaba falando, eh, mira, lo que lle, lo que lle, no tener, no tener prisa, eh, lo que lle, no madrugar, no madrugar el viernes, tienen una gana de dar la propia yola aquí, y eso que de hecho me tiraba el, el raposo, cago la mar. rapo raposín, eh, eh, verás el de que te pilla, una paliza, que vas a flipar, empezar a hostias, pim, pam, pim, pam, patadas, es cuando, toma, para para acá, pata para allá, ¿eh? tendré que pillarlo por la espalda porque claro, con las menos capacidades eh, nah, seguramente no hay pegue bueno, no sé, o igual sí, bah, y a ver si el martes que viene ponéis en la radio, eh, a la hora del raposo y no sal, pues, pues yo que ye que y pegue <ríe> nah, mira, a, a, algo tendría que hacer el, el propio hombre, pero no se libra, y pena porque al no trabajar, de, al no madrugar de, de viernes, eh podía estar aquí dando la propia yola hasta madre, de Dios, hasta las de la mañana. ¿eh? Pero yo cuando estoy con compañía, ¿sabes que, ¿eh? que, que, que Que lo mismo la compañía que yo, solemos, solemos eh, atizanos aquí mutuamente, eh. Pero nada, y una pena. Yo una pena porque yo un rapaz que me, me, me cae bien. Es muy agradable tal, y tal. Y tener que pegar y, y.. una putada, pero bueno, en fin. es lo que hay el mundo el mundo y ya, es ya triste que <risa> ya, ya, ya, coño ya sabéis el el, el raposo y un rapaz que joder que, que da gusto ¿eh? pero no, no se libra el raposo de venir a Nedonia tiene que decir si no hoy pues ya, ya es otro día pero eh, eh un objetivo de Nedonia para el año nuevo ya ya bueno ya ya pasó bastante de, de año nuevo ya estamos a, a finales de enero pero bueno que tiene que ser que, que, que el que el rapuso que, que, que pase peregui ¿eh? que se pegue una, una visitina por anedonia vale eh, quedamos en eso ¿eh? bueno tocantes a lo de a lo de dar la porpoyuela y es que ahora joder caro y es normal a ver eh, ...estábamos hablando de... ...de... ...de... ...de colores... ...eh... ...y... y ...estábamos... ...estábamos... hablando de... ...de narices... Entonces, ...y de bueno... ...y de... ...y, y ahora... ...lo último... ¿eh? ...estaba yo contando... Pues, aquí... ...cosas de... ...que sí... De de, ...de... ...de... ...de temas... ...de gustos... ...de atractivos sexuales... ...y demás... ...y, y entonces... claro... ...digo yo... hostia, ...venado... ...pues... ...igual interesa... A ...esta gente... ...eh... Sí, mentira, yo no sé el interés que puede tener Pero bueno, cuéntalo yo Oye, eh, yo, bueno, pues como raro que soy eh, Normalmente, mira, bueno, yo soy, ya os digo Tirando a, a heterosexual eh, si, soy, si soy de algo, soy tirando a, a heterosexual y, y bueno, pues entonces es el mío oshetu Digamos, sexual, en caso de Dase eh, y la, la imagen femenina de la... De la muller no entonces bueno pues normalmente pues hay unes partes también esto non deixa de ser también vamos aquí tai romanticismo al tema non deixa de ser también filoxenia non deixa de ser bueno pues partes de eso del cuerpo femenín eh Eh, pueden excitar el, el, el deseo reproductivo de acción reproductiva en el, en el macho eh? y bueno pues para facilitar el coito para facilitar la reproducción y la expansión de los de los genes ¿eh? la expansión de los genes eh, por cierto aprovecho para hacer un inciso y, y decir que me cabrea mucho ese, esas explicaciones que pues que ponen intencionalidad Yo que los genes, ¿eh? son los que quieren reproducirse y permanecer y demás. Y como cuando se, se, se dan, se confiere una, una explicación intencionalidad a los organismos en la en la evolución, ¿eh? Desarrolló tal órgano para así no defenderse, qué chorrada. A ver, entonces cosas van surdiendo ellos un no, día que lo decida nadie bueno otro día dedicaré otro programa más a la evolución porque de la evolución sé sí que estoy sí que estoy seguro de que de que ya fale de alguna, de alguna vez. pero bueno no pasa nada se, se fala otra eh o sea por falar? será por falar, ¿no? oíste cara igual tiene que ser otra vez que, que tampoco trabajen bien redes. sí porque eh, para arriba pues, se te rumores de que igual trabajando mucho tiempo cosa que, que otro lo alegraría en principio porque alegraría saber que va que va a trabajar mientras mucho pero bueno yo a ver ya yo soy raro <risa> yo soy raro y entonces no eh, no tengo yo tan claro que, que sirva yo para estar para estar trabajando para para siempre ¿eh? no sé no sé igual sí igual sí bueno pues siempre que, esto, que alargase de algunos meses no no de, de trabajar no me decía nada de trabajar para siempre ¿eh? pero bueno yo qué sé pues ya ya veremos ya ya os contaré ya os contaré nosotros no nos preocupes pues, que ya ya vos tengo yo ya vos tengo yo informados cuando llega cuando llegue el momento eh pero bueno eso que qué está falando al fin y al cabo de, de del tema de que ahora quiero yo dar un poquillo la para ¿Eh? y que eh, no yo otro pues a que ya tengo ahí tiempo uh, ganas de hablar de esos incisos que hice de que si que si <coughs> que si la intencionalidad cuando se fala así divulgativamente de la evolución o del eh, por favor ¿eh? bueno ya me meteré con el tema pero ahora eh, eso pues hablando de olores eh, que bueno pues que llevan al nariz Eh, falando de, de, de atracciones de, de tipo sexual, pues cánceme que, que igual llevo yo eh, mis, mis siete, ocho, nueve añinos queriendo dedicar un, un programa a lo que es el, el miojeto sexual por excelencia. Que, pues bueno, pues para la mayoría de, de la gente y o bueno, pues... Que, Para la probabilidad de siente que lle, eh, o bien hombres heterosexuales o bien mujeres homosexuales, supongo que lo que lle es lo she tu físico. A ver, lógicamente, siempre hay, incluso el más burro que no, no, yo a mí tetes y culos, a mí no, no me fijo en nada más. ni es mentira, al final, pues oye, la forma de, de ser, el comportamiento, el, el, el carácter, quieras que no, que sea un encuentro casual, la mera información, la mera comunicación no verbal, a ver, está ahí, está ahí, por supuesto que tiene una importancia seguramente mucho más grande de lo que, ¿eh? de lo que nadie quiere atribuir, otro día también seguro que, seguro que me arrancaré hablando, hablando de estas cosas, pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de la situación, eso, del de oxeto totalmente físico. ¿Eh? Hoy vamos a, a convertirnos en, en un individuo de esos ¿eh? que, que, que osetualiza. Bueno, vamos a hablar de, de, de lo que es el osetu, la, la palabra y la manera de referirse a ellos, del osetu os sexual. No sé, y el que. Bueno, los chateros marcharon, iba a hacer una pregunta a los chateros, pero, pero en un tanto, yo solo. Mira, mira lo que yo, eh, tanto decime que, eh, joder, que, mira, que pasaste de las 10 a las 9 y entonces era en mayor a las 10, porque tal, oye, a las 9 estaban los dos, pero a las 10 ya no está ninguno. Bueno, anda, oye, no, aquí vamos a, que vamos a pasar, yo le voy a preguntar yo, a ver, por, por lo setu sexual dentro de, dentro del... de lo que lle el cuerpo de los seres humanos del género que o del sexo mejor dicho que que ellos que ellos se estiren ellos ellos vaya más cuál es la parte del cuerpo que más que más elicia ya que estamos venga a hablar de de licitaciones y vocaciones cuál es la la parte del del cuerpo que que más que más que más bueno pues ellos ellos solicita el deseo ellos solicita Eh, yo, bueno, mira, mandan a veces. Yo no sé si ye, ¿hm? ya sé que voy a quedar demasiado te pero bueno, ya la verdad, ya sabes que yo soy sinvergüenza de que lo mismo que dijo ¿eh? unas cosas, digo las otras. Y si soy más más romántico, no más como queráis, pues <ríe> sin problema. Bueno, que la, a mí, la parte del cuerpo de una mujer que, que más definitoria y que yo considere que esa mujer y guapo y fea, por eso os digo que a lo mejor no y tanto una cuestión de excitación sexual como de como de atribución de belleza. Que tiene la so, bueno, tiene su so componente porque también llegue me gusta la mujer como otra cosa, pero bueno, no vayamos más allá que yo quiero hablar de lo que debo hablar, que ye, eh que la cosa en la que en la que para mí es crucial y es precisamente la nariz Ay, no ni los huellos, ni el estete ni el culo ni, ni el pelo que no, y es la nariz cosa que todavía no conocía nadie que, que diga lo mismo que yo para mí ya define todo nariz tíos yo mira tengo las narices muy clasificadas... una clasificación que ye totalmente fruto de fruto mío, eh, no penséis que que en ningún sitio vi una clasificación, me volveu macetu. A escríbeme ahí cuál ye el teu xetu, la la parte do corpo que que te presta a ti más de de los de los tous Bueno, pues eso, que que la meya é la nariz. Ya os digo que yo tengo una, una clasificación de, de narices, tengo una clasificación racial, ¿eh? curiosamente. Que de Macedo estoy escuchando tan edónico, pero el chat se desactiva, ha pasado un tiempo, si no es que ves. Sélo, eh, sélo, soy consciente de ello, porque a mí, a mí pásame también, pero bueno, eh, que ya sé que te sé, joder, <ríe> yo no sé, coña. Pero bueno, que a lo que digo, que, que yo tengo una clasificación, ¿eh? Y que y que bueno pues que a lo mejor también lleva también ye va un poquiñino en gradación de los de los gustos mira yo por ejemplo eh, entiendo que hay un, una tipología de nariz que una vez encima sentí que ya era la mayoritaria en este país y efectivamente pues pues luego mires por ahí y, y te pescancias que ya es cierto pues hay un tipo de nariz que llega la nariz sudiosemítica... Eh, semítica <risa> que ya heridas grandes y que es un ganchudo y tal, y que a mucha gente la ponla mucho. Y es muy curioso, y es muy curioso porque, porque, porque eh, en ese caso pescan de que las narices de este tipo, las narices aguileñes también, si son de otra manera llamada, suelen ser más atractivas En el caso de, de las mujeres heterosexuales hacia los hombres, es decir, las mujeres suelen valorar como, como bella y atractiva una nariz de este tipo en un, en un hombre, ¿eh? eh, suele ser eso más habitual que, que lo contrario. ¿eh? Yo cuido que nunca conozco hombres que, que, valoren, que valoren estéticamente las narices aguileñas. Por embargo... si sí, conozco unos cuantes mujeres Que, que, que faen eso Coño, tengo un chatero Un chatero nuevo que se llama DGP Bueno, dirección general de ¿De qué será la P? Bueno, no sé no sé qué me lo diga ni siquiera Si ya apetece decir lo que lo diga Si no, ya apetece que me lo diga Va a ser esto, voy a andar yo aquí de lo que tiene que decir, lo que no Que, que ya os digo Que, que bueno, pues Y es una cuestión curiosa, ¿eh? estaríamos aquí alguna opinión? O bien, de pipas, dirección general de pipas, dice el Chatero. Este. Bueno, pues, pues vale, dirección general de, de pipas. Hay un cortometraje, ahora que lo mencionas, no, no me viene a cuento, pero bueno, hay un cortometraje que se titula Pipas y, y que está muy bien. ¿eh? No, no, no me venía a cuento, pero bueno, oye, en fin, yo suelto lo. Que digo yo que, que bueno, pues que hay un efecto curioso y que me conocer aquí la, la opinión de algún amante de las de narices aguileñas. Luego están también las narices eh, eh, grandes, eh, pero, pero en, en, en cuenta de tirar así a los ángulos rectos y tal, y y, a, y rectilíneos y estas cosas, eh, tienen más a, a lo a lo a, a lo más. diríamos bombao y tal y una nariz que yo no sé por qué me envidió por decir eh, nariz eh, como decía yo eh, africanoide no sé exactamente por qué decía, por qué decía eso, porque tampoco llegué a ver la gente del África eh, tiene narices de muchas maneras diferentes, ¿eh? y supongo que los, los judíos y los semitas también, lo que pasa es que bueno, pues como prima esa otra ¿Eh? Eh, pues por eso me imagino que, que dirán que nariz que nariz es eh, eh, la mejor nariz de, de, de gocho con los agujeros por arriba sí, a mí ya también, mira, adelantaste de GP eh, a mí ya la que más me, que más me gusta también Debo eh, iba a decir por medio que había esa nariz que llaman la, la nariz clásica ¿eh? la nariz romana. esa nariz recta, ese dibujo perfecto, que no deja de ser que no deja de ser guapa también dice GP así no me los mocos no a mí no te creas ¿eh? yo eso no llevo una cosa que me que me ponga, los mocos no, a ver, qué si yo no llevo una cosa que me moleste tampoco, ¿eh? pero bueno pues el hecho de que se vea no llevo algo que, que a mí me importe eh, y no sé otra cosa esa nariz que esa nariz que yo en su momento clasificaba como la nariz nórdica ¿eh? que ya os digo que es tontería porque seguramente hay muchos otros grupos étnicos que no sean los nórdicos que también tienen una nariz de, de ese tipo pero bueno, yo clasifiquéla como nórdica sí es verdad que en las poblaciones consideradas nórdicas pues parece ser que hay una una nariz bastante mayoritaria dentro lo dentro lo que cabe bueno pues a mí lo que pasa es que yo vos decía lle eh, una cosa que no lle exactamente claro pues que hace magora que estoy hablando de ello es muy bueno hablar para es eh, muy bueno hablar para para de las cosas a ver normal los seres humanos pensamos con con lenguaje con palabras entonces pues bueno usar mucho las palabras pues seguramente ayuda ayuda a pensar y a, a, a reflexionar Enseña palabras pronunciadas como en este caso o palabras escritas ¿eh? que también el también el escribir ayuda ayuda a sacar muchas muchas cosas de dentro. y, y hay gente que, que escribiendo pues saca cosas verdaderamente prestosas ¿eh? muy prestosas de dentro. Yo no estoy hablando de, de escritores profesionales ni famosos estoy estoy hablando de gente que sencillamente gusta y que ya es capaz de de escribir, de plasmar muchas veces cosas mucho más interesantes que, ¿eh? mucho más interesantes y mucho más valibles que las de los, que las de los supuestamente famosos y bestsellers y la de mi madre. Pero bueno, y era otra Estaba, estaba hablando de, estaba hablando de narices. Eh, porque decía que ahora que estoy, que estoy hablando de ello, pero pues de que a lo mayor precisamente el, Eh, pues pues que no lleve a lo mejor una atracción de, de tipo sexual No lleve ese tipo de belleza al que percibo Pero sí que pasa una cosa mirad yo ya os digo eh, Si me gusta algo, gustenme les, les mujeres Así de ese mes en cuando, mo, mo, rara vez Pero bueno, sí va, Podríamos decir que yo soy más bien tirando a heterosexual si quieres Y, y, y pásame una cosa Eh... Bueno, pues supongo que como, como todos como todas personas, pues tengo pues, unos determinados gustos, ¿no? Unas determinadas configuraciones que, que aprecio más, otros que aprecio menos. vos decía que a mí me, me prestan mucho eso de, de, del efecto Magdalena. ¿eh? Pues, bueno, oye, otros no, otros consideran lo aberrante. Eh, otros gusten y pues este es más más, más delgadas más más sil, silfidíticas que no sifilíticas o, o bueno también que sé yo también no <risa> sé sea, que ellos gusten sifilíticas que no ni el caso ni a mí en todo caso me gusta la, la abundancia eh, la abundancia que, eh, que haya por eso me gusta también que el, el desparrame de eh, de, de, de del efecto Magdalena pero bueno hay un Hay un rasgo ¿eh? que es capaz de sobreponer a todos los demás. Y decía, a ver, bueno, el rasgo no es otro que la nariz. Ya <risa> lo, lo que hay. Oye, la, la moza con la configuración más prestosa, ¿eh? que a mí más me que más me... Sí, dice JP, que haga para agarrar. Bueno, pues sí, una manera y una manera así más, más. más vulgar de decirlo y en realidad más más averada a la mi manera de ser ¿eh? que, que haya para agarrar sí, la verdad, yo como lo decía en mi, mi, mi huelo ¿eh? que haya donde agarrar, si no <ríe> sin gracias sí, es sí, verdad sí, a mí, y a mí préstame, ¿eh? que coste que, que, que las veces que, que tuve que, que agarrar pues pues pues bueno, agarré ¿eh? en fin ¿eh? de DGP, ¿estamos todos de acuerdo? Pues, sí. Hombre, no todo, no todo el mundo. O bueno, o no en todo el mundo hasta... No, que va, no, no, no, todo el mundo no. Hay gente que gusta que gusta así lo, lo, lo sifilítico. ¿Eh? En fin, bueno, eh, cada un, la verdad que puede gustar lo que quiera. A mí gustan menos narices, <risa> a otro igual no. Pero lo que debía decir, llega que gustan más hasta el extremo, de que la configuración más prestosa... ¿eh? Como tenga una nariz fea, todo lo demás se toma por saco. No quiere decir eso que, oye, pues, que luego la persona no puede gustarme por otras cosas, por personalidad, por, por comportamiento, por tipo de comunicación, por actitud. Yo considero muy importante la, la actitud. ¿Eh? sí pues, bueno, otros igual no pero pues yo sí joder y estoy por y yo mío y digo lo mío es las mis cosas eh, sí eh, pero físicamente lo que lleve físicamente todo lo demás puede ser precioso pero hay una nariz fea a mí por ejemplo las narices es eh, semíticas pues ay pues, un poco para atrás no me gusta nada Que ya os digo que luego no tiene que ver, eh, hubo mujeres que me encantaron y que tenían esa nariz fea. ¿eh? De la misma manera que digo eso, pues también digo que la mujer más más físicamente, bueno, pues fuera de los cánones que a mí me presten, como tengo una nariz de este es chatuca, plastaína, ¿eh? pequeñuca, ¿Eh? nariz de gocha, de gochina, oye, ¿qué íbamos a hacer?, dicen, que es verdad, ¿Eh? ¿Eh? ¿M -m -m -m más o menos, eh, pues vi lo que ponía eh, de GP ahí, ahí para arriba, eh, oye, pues a mí me gusta nariz de gocha, decía, bueno, pues podemos decirlo así, en plan así, pasto, corriendo, pues sí, oye, pues como haya una nariz narizucadesis, pues todo lo demás queda como en un segundo plano, eso es fundamental. Si hay un, un apéndice nasal de ese tipo, digamos que a mí físicamente, luego pues es la, la, la persona más desagradable del mundo y puedo querer tenerla a mil kilómetros de distancia, pero yo físicamente, joder, pues quedo, quedo prendado, ¿eh? quedo prendado. Ya veis, es lo que lo que más me, me interesa, las narices. ¿Eh? Cosa curiosa, vale, bueno, de todas maneras da lo mismo porque <risa> los míos intereses eh, eh, en, en, en el, el, el sexo femenino disten mucho de estar eh, de, de centrados en lo, en lo físico. Entonces, bueno, pues mira, no pasa nada. Por cierto, voy a poner un esmoces en eh, la nariz nórdica, sí, sí, la nariz nórdica, efectivamente, ella que está poniendo de GP, la nariz nórdica, pues, pues sí. Bueno, es el resumen, la nariz nórdica y la, la, la que por lo menos a mí más me presta y cuanto más nórdica, mejor tu vida. voy a poner un cantar de, de un esmoces que, oye, pues nariz nórdica, para mí que, que no tienen, creo recordar las imágenes ¿eh? pues bueno, son unas rapaces en este caso por actitud muy prestosas a las vale, sentiles Pues seguimos, seguimos sintiendo, ¿no? ya seguimos sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada en www.radiocuca.org en los podcasts descargados del archivo, en directo el 19 de enero, en diferido cualquier otro día, si ya veis posibilidades, es en este programa, hablando eh, sí, de colores, hablando de narices, hablando de mi madre... Por cierto, también, cuidaden, que de alguna de esta conversación quiero dejar este encierro Por lo visto parece que, que en este caso no es raro en el hecho de, ¿eh? de, de, de, de, de gustarme esta tipología nasal. ¿eh? En todo caso, lo que sí es raro y es de concedir una importancia tan exacerbada que te dejé he todo lo demás en, en segundo plano. Pues, oye, en fin. Pero bueno, por lo visto no eso no. Va a ser que les eh, les famosos el, el, el apéndice nasal eh, para dejarlo con una tipología similar a esta que, que me gusta a mí. Eh. Aquí le vamos a ofrecer al final del montón. ¿Visteis? Eh, tengo los mismos gustos que, que el montón. En fin. y de Japenar nórdica aquella de Gochapegui. Eh, sí pues, pues sí a mí a mí por lo menos oye, hielo eh, y la la, la la miocategorización eso corresponde ser sí, mucho con la miocategorización y eso pues la, la nariz de Gochapegui para ser que tan tan como para decir de Cocha pues que queda feo joder a mí gusta metido tío oh, oh, yo Y bueno, pues eh, voy de ya terminando, voy de ya terminando porque una cosa ya que mañana no madrugo y otra cosa ya que, bueno, pues si tuviera, ya pues digo, acompañado, ¿eh? Eh, pues entonces eh, seguro que seguro que traba más, pero eh, estando solo, eh, como que eh, ya va uno, oye, pues va casando tal y ya bof, lo tengo carne viva de tanto falhar, yo eh, que soy una persona callado, ¿eh? que pasó el día de que se un fallo aquí en un calle, todo y uno le pico, dale que te pego la porballa, va va va, pues al final acabamos el garru vuelo fecho, fecho caldo. Bueno, anda que que vamos a hacer de todas maneras, joder, pues eh, todo, todo va bien, casi casi dos horas. Eso sí, no quería yo marchar, de repente al eh, de la otra de de la otra situación, ¿eh? en eh, la que estéticamente quedé flipado, eh, estéticamente quiero decir en este, en este sentido ya, sencillamente por el cuadro que se hiciera. El eh, anterior que y, y que está relacionado ahí, eh, la imagen y, y, y, y la música, el sonido. Eh, Contemos la escena esa de, de Rafa Kass eh, tocando la, la su guitarra, ¿eh? tocando el Highway to Hell de, de Lordy Purple. y mientras una mozuca con ¿eh? eso, con vestidos de noche, taconazos y Y, y, y un cacharro y una tarasca curiosa me parece que llevaba también estaba meneando la grera con una montera picona puesta, puesta en la cabeza y eso pues meneando la grera al ritmo de highway to hell una escena bueno, de esas que te queden grabadas para siempre oye sabéis que otra escena que no tiene nada que ver con esta pero bueno sí, tiene que ver que también había montes picones pero y tiene que ver pero no sé por qué me apetece a mí soltarlo ahora mismo Acuérdame una vez también en muchos años en el festival de la, la fiesta de la sidra de, de Nava, ¿eh? acuérdame de estar allí y también poniendo eh, el cantar este de que fue tan, tan famoso, tan radiofónico y tal, eh, fue una canción del verano de ese, este de, de la bomba del, del King Africa. ¿eh? Y bueno, pues también que tenía un, un baile determinado, que si ah, subiendo las manos para arriba, no sé qué. Ah no, espera, espera. No, no era la bomba, era otro, sí, este que decía así, así, moviendo las caderas, así, así, moviendo la... Bueno, la cuestión es que tenía una, una coreografía, era un ritmo así, pues, entre, entre caribeño y pachanguero, no me acuerdo cuál era, si me acordaba ponía, lo y sí que puede ponerlo, pero no me acuerdo. Eh, y, y, y había allí unos rantes que supongo que vienen de, de, de alguna agrupación de, de gaites o de mi madre, y en ese momento estaban esparciendo, Y, y estar viendo la, la coreografía aquella eh, bailada por una por una gente con, con con traje tradicional asturiano pues también es una de las cosas que me que me quedó que me quedó no sé por qué vaya, pues en fin cosas que queden que quedan en la memoria y, y también en el momento que estaba hablando de las evocaciones que pueden traer los los sonidos, las músicas y demás eh, mira, no me, no me pescancé de contaros la que lle la, la principal en el, el medio caso eh, hay un cantar que sé si podría poner pronto gana que yo os digo, escolgué, si queréis buscáis oye, muy fácil lo todo eh, Titulábase Yuri The Army Now ¿eh? y era de los statu quo Tendría yo, ¿qué? 6, 8 años también, 10 Cuando, no lo sé, cuando, cuando Tuvo de, de moda Pues yo por el motivo No hay un cantar que me gusta especialmente Ni que me deje de gustar Ni que supuestamente pues Me llegue de ninguna manera Pero mira, yo sonar Y cantar Y recuerdo perfectamente Una situación Que guitar en en el centro asturiano ¿eh? acuérdame que ya era en las piscinas, ¿eh? fuera con, con la mio prima ¿eh? y, y hubo un momento dado en el que pasamos a una especie de, de pravo anexo ¿eh? que ya era donde, donde se podía comer lo que ya era recién los pistines no se podía comer y acuérdame perfectamente de estar allí comiendo mientras sonávese cantarne el una especie de chiringuito que había allí pa, pa, que vendía helados ¿eh? y alcorne perfectamente y, y llegame o sea casi que noto en la piel ¿eh? el, el calor del sol cascando en aquel momento de verdad eh de verdad eh. a ver que, que seguro que no es nada raro que seguro que vosotros también También tenéis los ejemplos, ¿eh? o tenéis el ejemplo del cantar que vos pone alegro, del cantar que, que vos pone triste, pero porque vos recuerdo un momento, o porque por algún motivo os llega. pero si hay un cantar de, de barricada, ¿eh? el de no hay tregua, en directo, tiene que ser el directo, que por algún motivo y eso joder, ahora estoy pensando, está pasándome, que se me respenga todo el pellejo, y no sé por qué... Pues, y un cantar de estos crípticos que tampoco hay que, que, que diga exactamente nada, en este caso no lo, no, lo, no no me evoca, no me licita en ningún momento en especial ¿no? Pues sencillamente no sé por qué miráis, de verdad y pesa en él no me creáis, pero pero ahora mismo está respingándose en el pellejo no sé el motivo no, no el, ni, ni el mío cantar favorito ni no sé exactamente el, el por qué pero bueno estas cosas eh, de mes en cuando pues pues pasen Y bueno, pues nada, eh, que ya llegamos al final, ¿vale? Un saludo en especial esta noche para la gente que estuvo compartiendo el chat con la anedónico, con la anedonia Un saludo para para el amigo de GP que, que si no suele venir si, eh, Igual entró tres veces eh, llamándose de otra manera, no sé, no sé, me contará un saludo para paco maceto que este que los habituales un saludo para maría que no digamos también lo habitual que llegue y un saludo para todos aquellos además que pudiera estar eh, que pudiera que estar por ahí y que no mencioné ahora mismo un saludo también para pa el directo un saludo para el diferido un saludo porque lo descarga de todos es un saludo para todos eh. y una cocina una cocina así vale Eh, que ya sabéis que de aquí a la semana que viene, eh? eh un deseo muy grande que llegue ese de que un poscoyan, ¿vale? Venga, un saludo para todos y hasta la próxima semana. Para que no los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa.